Aquí estamos, una semana más al frente de Toxic Cosmos, este espacio que te acerca a toda la actualidad del pop independiente. Estamos ya en la recta final de esta temporada, la que ha sido la número 14. Volveremos, por supuesto, después del verano con energías renovadas. icon un montón de discos seguro interesantísimos, pero claro, en esta recta final pues seguimos descubriéndote novedades, pero también recuperando algunos discos que han sido importantes en todos estos meses desde el pasado septiembre de 2011 cuando comenzamos nuestra temporada, pues hasta ahora que ya estamos casi casi a punto de finalizarla. Pero bueno, aún vamos a tener algunos eh, programas por delante, pues sí que tiempo, tiempo aún nos queda para descubrir eh, pues lo que te he dicho, grandes canciones. Un saludo de quien te habla, Juan Carlos Mataes, como cada semana, un placer compartir estas 2 horas. Bienvenido, bienvenida, si nos escuchas a través de la FM en Alicante, en Murcia, en Extremadura, en Bizkaia, en Valencia, en Madrid y también, por supuesto, en Tenerife y en Cataluña en la zona de Sabadell que se acaban de incorporar, pues nada, hace una semanita a las emisiones por FM de este programa. Pulsar Radio y en Radio Altea son eh, quien emite este espacio en la zona de Alicante, Gente Radio en Canarias, eh, Cultura FM en Cataluña en la comarca del Valle Occidental, eh, la Radio Comarcal Burguer que en Extremadura, la Radio del Círculo de Bellas Artes y Radio Ritmo en Getafe y en Madrid, eh, en Murcia a través de Pulsar Radio, en Valencia a través de la Radio de la Universidad Politécnica. de Valencia y en Bizkaia BFM, un montón de emisoras eh, que difunden la música y la voz de este programa que comienza en estos mismos instantes y que lo hace con una canción muy apropiada en estos días de calor intenso, calor sofocante. Comenzamos con Aerolíneas Federales y con un tema que aparece en su disco recopilatorio publicado pues recientemente con eh, demos eh, desde 1983 hasta el 93 y bajo el título de hasta el final y más allá pues con una calurosa canción de aerolíneas federales comienza hoy Toxic Cosmos Me levanto por la mañana y me doy cuenta que no he dormido nada veo que el termo me te sube y me fijo de calor o ese lo que cantaban Aerolíneas Federales con este disco publicado por la compañía Elephant Records en el que se recuperan un montón de temas, como te he dicho, entre el 83 y el 93, un disco que ha sonado por aquí muchísimo en los últimos meses y que hoy hemos recuperado con este tema tan tan apropiado porque la verdad es que hace un calor sofocante, aunque nosotros hemos llegado a la radio casi con la lengua fuera y aquí, bueno, pues tenemos el aire acondicionado, así que estamos fresquitos y listos para nada, compartir contigo estas 2 horas de grandes canciones que tenemos por delante. Con Aerolíneas Federales hemos comenzado y vamos a seguir pues eh, con un grupo que va a estar participando en un festival y es que el verano, este calor pues es sinónimo de eso de festivales de verano, claro, cuando llega esta época ya tenemos que pensar en esos eventos y nosotros estamos muy muy contentos porque recientemente pues eh, nos han confirmado con nuestra otra faceta como DJs en un par de festivales vale se ya te anuncie que estaríamos en el festival de Béni Kassim que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina ya en este mes de julio del 12 al 15 Eh, pues allí vamos a estar la noche del sábado 14 a las 10 de la noche en la Silent Disco en uno de los espacios del festival, pues ahí estaremos poniendo canciones durante 2 horas, de 10 a 12. Yo te lo iré anunciando poco a poco, pero bueno, ya si vas a estar en el festival, apúntatelo en tu agenda porque el sábado, la noche del sábado en Benicàssim, te esperaremos en la Silent Disco a las 10 de la noche. Y luego tenemos otro festival por ahí más tarde en el eh, Palm Fest eh, que se celebra en la Costa Dorada de Barcelona. pues eh, del 26 al 29 de julio, a finales eh, del mes, allí se celebra y allí también vamos a formar parte con nuestros discos favoritos pues del cartel, como DJ Cesaremos pinchando una de las noches. Si quieres más información de los dos festivales, bueno, pues fiberfip.com es la web del Festival de Benicàssim y palmfest.es es la del Palmfest, claro, allí en Barcelona. En ambos eh, festivales estaremos nosotros, allí iremos con la maleta de discos bajo el brazo, pero hay muchos más festivales y eventos que comienzan ya en estos días, por ejemplo, el Nocturama en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla del 27 de junio a eh, esta misma semana al 30 de agosto, durante todo el verano van a estar actuando un montón de grupos, entre otros, pues los que ya van a empezar a sonar los Punts Sets. Además, La Casa Azul, Miel, Espanto, Doble Pletina, Antonia Fon, Please and Dreams, en fin, un montón de bandas en el Nocturama que comienza ya en estos días. Ya sabes eh que se si está spor Sevilla a partir ya de esta semana, a partir del 27 de junio ya hasta el 30 de agosto van a estar actuando en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo un montón de bandas como la que hemos escuchado Los Punsetes o Espanto, La Casa Azul, Miel, Antonia Font, Lissand Dreams, eh, Nudo Azurro, Señor Chinarro, Niños Mutantes, Josh Rose, en fin, un montón de bandas eh, allí actuando. Si quieres más información, entra en su web que es caac.es son las iniciales de Centro Andaluz Arte Contemporáneo. Por supuesto, eventos recomendados desde aquí, desde Toxic Cosmos el Nocturama, allí en el sur en Sevilla para llevar pues mejor este calor que hace en estos días. Y vamos con otra banda, una de estas que van a estar actuando en el Nocturama en todas estas en todas estas fechas que tienen por delante. Vamos con Doble Pletina, un quinteto barcelonés eh que hace bien poquito han publicado un single en eh, vinilo de 7 pulgadas color amarillo translúcido para la compañía Jabalina dentro de su colección llamada Delicatesen. Pues vamos con ellos, Doble Pletina. Es mejor dejarlo así, que ya somos mayorcitos Es mejor dejarlo así, sin llegar a un mal mayor Aún lo puedo repetir, y de hecho lo repito Cuanta nuestra madurez, y que sabia decir que nunca iba a pasar es justo lo que pasó ahora por segunda vez cuando el daño ya está hecho nos volvemos a decir es mejor dejarlo así nos gustan muchísimo doble pletina, bueno, pues ya sabes que forman parte del Nocturama como también lo van a hacer los niños mutantes a los que vamos a escuchar a continuación, ya sabes, en este en este ciclo de conciertos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla que comienza esta misma semana. Esta canción lleva por título Caerán los bancos. Está en su último disco, Náufragos, así que con ellos te dejo con los niños mutantes. grupos, eh, ya sabes, en estos meses de verano por delante en el Nocturama, allí en Sevilla, te repito la web, c a a c, que son las iniciales de Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.es, ahí encontrarás toda la información de este festival eh, que nos ha ocupado estos primeros minutos del programa de hoy, pero tenemos más conciertos recomendados. Nos vamos un poquito más al norte, subimos para arriba, nos vamos a León. En la Plaza Mayor este viernes 29 de junio estará actuando un grupo además de la ciudad Cooper. eh con el gran Alejandro 10 al frente en directo este viernes 29 de junio allí en León en su ciudad en las fiestas de San Juan y San Pedro de este 2012 en la Plaza Mayor con entrada gratuita a eso de las 11 de la noche, así que si estás por allí en León o cerquita, pues ya sabes una cita importante. Para la noche de este viernes Y seguimos hablándote de festivales que se celebran Pues nada, en estos días Este mismo fin de semana Otro de los clásicos ya es el Faraday Del 28 de junio al 1 de julio En Villanova y la Geltrú En Barcelona, allí en el Molí de Mar En la Placha del Far En la Placha del Far pues se celebrará una nueva edición de este festival, como te digo, pues ya veterano en la escena nacional, grupos como Herman Dion, Josh eh, Rose de Mongolfield Brothers, eh, Love of Lesbian, La Casa Azul, La Estrella de David, eh, Julio Bustamante, Ainara Legardón Senior y El Cor Brutal, Pegasus, eh, bueno, un montón de bandas o los que vamos a a escuchar a continuación, a Joaquín Pascual que tiene también un disco nuevo. Uno titulado La Frontera, que lleva, pues, algún tiempo ya sonando por aquí y que hoy recuperamos para ilustrar musicalmente, pues eso, el Faraday, otro festival que te recomendamos. Así que vamos con él, con Joaquín Pascual. Y ya sabes que en directo lo vas a poder ver allí este fin de semana, en Vilanovela y el True, en Barcelona, en el Faraday Festival. ¡Vamos! te un hotel un gran hotel romántico somos dos extraños que han salido a pasear que por un momento han salido a pasear எந்த se Joaquín Pascual ahí estarán en el Faraday ese festival que cómo te digo se celebrará este fin de semana del 28 de junio al 1 de julio en Vila Nova i la Geltrú en Barcelona con un montón de otras bandas y artistas como Love of Lesbian en la Casa Azul, Lastrie de David, eh, Josh Rose, Herman Diun y muchos más. Eh, puedes entrar en su web que es eh, faraday.tv y ahí encontrarás eh, pues toda la información relativa a este festival. Por cierto, Joe Rose está actuando en algún otro sitio durante esta semana, está en Valencia el jueves, así que si te pilla por por Valencia, bueno, pues ya sabes que el 28 de junio, jueves, en la Sala Matís lo vas a poder ver y luego más tarde pues el sábado, el día 30, allí en el Faraday Festival de Barcelona. se escuchando Toxic Cosmos. Llevamos media horita de programa, por cierto, al principio de del mismo yo te decía pues todos esos rincones de la geografía española donde nos puedes escuchar a través de la FM, la radio como de siempre, pero también lo puedes hacer por internet en nuestra web, ahí estamos pues las 24 horas eh, para que nos escuches cuando tú quieras en toxiccosmos.com, esa es nuestra página, también nos puedes seguir en eh, Facebook, facebook.com/toxiccosmos y hay diferentes plataformas por ahí en la red que también te ofrecen este espacio pues así a la carta, como scannerfm.com o bfmradio.com, por allí también nos puedes encontrar pues cuando mejor te venga, si no no os puedes pillar en el momento en directo a través de la FM, pues bueno, lo puedes hacer a la carta ya sabes en un montón de rincones de la red y nosotros continuamos después de hablarte de festivales como el Faraday o el Nocturaman pues eh, con artistas eh, que también eh, tienen disco reciente Aunque no sea novedad de estas semanas, pero bueno, sí lo ha sido en estos últimos meses y como te decía, pues eh, como ya estamos afrontando la recta final de la temporada, tenemos que ir recuperando también esos discos que han sido importantes. Y qué mejor que escuchar después de a Joaquín Pascual, pues a Fernando Alfaro, el que fuera su compañero en aquella época dorada de los surfin bichos, eh, pues nada, Fernando Alfaro en solitario también tiene disco reciente, este titulado La vida es extraña y rara. El día en que los héroes podridos caerán Ya llegará El día en que los héroes podridos caerán No tardará ஸ்தார que los senos podridos caerán no tardará que la luz pública que miten las cámaras de televisión no fue la única cosa que indujo la malformación que la luz pública reveló la confusión que பௌரி க உ சோர் தி ஆஸ்தே புவா மறு சே சோ நே கிரிய Y está Fernando Alfaro sonando de nuevo con su último trabajo, La vida es extraña y rara. Y tenemos más discos eh, también recientes, eh, bueno, este, que vamos a escuchar a continuación, se ha puesto a la venta este mismo mes de junio, así que Nuevo Nuevo es el disco de Cuchillo. Lleva por título Encanto. Y nada, pues aquí está sonando de nuevo en el programa. Soy. fantásticamente bien suenan cuchillo con su nuevo disco este titulado Encanto es el segundo trabajo tercero si contamos eh, pues un EP que publicaron allá por el año 2010 y es un disco pues por supuesto recomendado desde aquí como también lo es el de Manolo Tarancón desde Valencia con su nuevo trabajo Reflexiones que también Pues pues nos ha encantado para que decirte pues otra cosa, es un fantástico disco también. Así se abre, además, eh, reflexiones es el título. Y este tema última esperanza. Pues con él te dejo con Manolo Tarancón. se estaba Manolo Tarancón y vamos a continuar con una banda que también ha sonado por aquí pues bastante lo ha hecho en la sección de maquetas así los descubrimos y más tarde con su álbum de debut, Yo son los lagos de Inol, en el mes de noviembre del pasado en 2011 fue cuando se publicó el disco, anteriormente como te he dicho, ya los escuchamos por aquí en versión maqueta y hoy nos hemos vuelto a traer su disco este Vidas ejemplares, además con uno de los temas pues yo creo que más hemos escuchado en el programa El correo del Zar también es el que abre el disco. A mí me pasa mucho que no sé diferenciar muy bien Si te echo de menos a ti o a una etapa que se fue No சித்தோ சீன nada bien lagos de Inol de convida ejemplares disco importante de esta temporada por aquí, también lo ha sido el que va a sonar enseguida, el disco de Linda Mirada, su segundo trabajo. Con mi tiempo y el progreso es el título del disco y es uno de nuestros favoritos, sin duda también uno de los discos más originales publicados en este 2012. Con ella te dejo Linda Mirada. se llama se llama Ana, pero bueno, más conocida como Linda Mirada con su disco Con mi tiempo y el progreso que como te digo, se ha publicado pues hace nada, hace algunas semanas y por aquí lleva sonando un montón de ya en Ediciones de Toxic Cosmos, que es el programa que está escuchando desde hace 46 minutos y medio, porque tengo ya aquí el reloj. a mi derecha ahí lo veo de Reojo y bueno pues aún tenemos tiempo por delante. Vamos a continuar, vamos a hacerlo con Hydrogenes y ese recital para Alan Turing, este matemático padre de la informática. que bueno pues este hace unos días se le ha pasado, a ver, si no recuerdo mal, 23 de junio creo que era, se cumplían los 100 años de su nacimiento. Bueno, pues vamos con él con este homenaje a, a Alan Turing que le han hecho Idrogenes en su disco Un dígito binario dudoso. Vamos a escuchar la canción Christopher, que bueno, pues es un homenaje a ese amigo que Alan Turing tuvo en la escuela y que bueno, pues falleció falleció muy joven. Christopher, pues nada, vamos con ellos, con hidrogenes. hay está el recital para Alan Turing el homenaje de Hydrogen a este pues ilustre matemático injustamente pues no tan reconocido como debería de ser y lo cierto es que tuvo una vida un tanto complicada simplemente por su condición sexual así que el pobre El pobre Alan, pues nada, no lo pasó nada bien y también eh bueno, pues ahí estaba, por ejemplo, el tema este Christopher que habla de de esa relación con ese amigo que tuvo en en la escuela que falleció también muy temprano y al que echó mucho de menos el resto de su vida. En fin, un montón de canciones que repasan la vida de este de este científico de Alan Turing, inglés, que nació en 1912, hace unos días pues se cumplía el centenario. De su nacimiento seductora mi fervor enfermo de amor reivindicado a Lanturin por Hydrogenes. Eh, continuamos en Toxic Cosmos ahora con La Casa Azul que va a estar en directo actuando este fin de semana este viernes en Sant Cugat del Vallès en Barcelona. Vamos con una de las canciones de su último disco La Polinesia Meridional. se siente al ser tan joven? Dime ¿qué se cuando no. Azul presentando este disco La Polinesia Meridional allí en San Cucat del Vallès este viernes 29 de junio en el Parque Ramón Barnils. Además estará también eh, DJ Polar, Luis de Elephant Records, pues allí pinchando grandes canciones. cita para este viernes en Sancugat del Vallès. Si vamos a continuar ahora con Alton, eh, también un disco que ha sonado en esta temporada, que hoy volvemos a traernos a la radio y volvemos a reivindicar. Esto se publicó en el pasado en 2011, El tren del fin del mundo, Alton desde Valencia, y vamos a escuchar una canción que es la que cierra el disco y que es una una versión que bueno, pues popularizó en su momento el grupo Mocedades y Alton se la ha llevado a súper Reno, has perdido tu tren, es el título de este tema, que ya empieza a sonar, y que puedes encontrar pues, en ese disco, el tren del fin del mundo, de Alton. Has dejado escapar el tren, por no hacer caso al volumen. don con el tren del fin estaba sum. Disco publicado para una compañía mexicana, Molécula Records, aunque les de Valencia y si bueno, quieres este disco, quieres más información, puedes enterarte ahí en la web en molecularecords.net, porque seguro que te dirigen directamente al propio grupo, a Alton o a alguien de su entorno para, bueno, que te informen de cómo hacerte con este disco, que ya te digo que aunque esté publicado en México, yo sé que se puede se puede conseguir aquí en nuestro país. Seguimos ahora con un Zara Zanon vamos eh, con Daniel Garuz, él se hace conocer como Da y también publicó en el pasado, en 2011 su nuevo disco Música தானே yeah. no. stelles quando di <muchas> conmigo es el tema que hemos escuchado de Da el es Daniel Garuz y bueno pues ahí estaba Sonamdo con su disco del pasado 2011 uno de los músicos de la Costa Brava que también tiene andadura en solitario. Y vamos ahora con Second que van a estar actuando este fin de semana en directo en Valencia, será el 29 de junio a eso de las 9 de la noche en la sala La 3 en una fiesta del eh, Portal May Space si eres usuario de esta red eh, musical eh, pues nada, ahí encontrarás información de este este concierto con entrada gratuita para todos los usuarios de MySpace. Ya sabes, myspace.com, allí podrás encontrarlo. Y Second actuarán y sonarán pues algo parecido a esto, que es un nuevo disco grabado precisamente en directo el pasado mes de diciembre. Con ellos eh, pues comenzamos la segunda parte del programa, la segunda hora. Ya hemos cruzado el Ecuador, te dejo con los murcianos Seconds. en directo este de Secom para celebrar los 15 años de trayectoria del grupo que se dice pronto, pero bueno, ahí están con un eh, potente disco eh, que también eh, puede se encontrar, bueno, en eh, imágenes con su DVD, este que acompaña al CD, un doble trabajo, por un lado la música, por otro en vídeo, CD y DVD en su nuevo disco este 15 recién publicado. Bueno, pues algo así sonarán este este próximo fin de semana. Ya te digo que el 29, el día 29 estarán el viernes actuando en Valencia en la 13 con entrada gratuita para los usuarios de MySpace, así que si quieres asistir, entra en myspace.com que ahí encontrarás toda la información de cómo llevarte tu entrada para este concierto de Second en Valencia. Desde Murcia llegan Bueno, pues este disco lo grabaron el pasado mes de diciembre del 2011 en el Teatro Circo de Murcia y como te he dicho, se acaba de publicar algo así, eh, sonará en en la 3 de Valencia este viernes. Y vamos con otro disco de otro grupo clásico, los hermanos Dalton, también en directo. Esto sonaba a principios de la pasada, bueno, a principios de esta temporada en el pasado año, eso sí, en el 2011 lo grabaron en directo en noviembre del 2010, se publicó algo más tarde, así que vamos con ellos con los hermanos Dalton. Además tiene mucho que ver, eh, con este Secon porque también es un disco con DVD incluido, o sea, que también puedes ver cómo sonaron, no solo escucharlo. No, vamos a lo que iba, con ellos, con los hermanos Dalton. Buenas noches. Pues ahí están los hermanos Dalton con este disco, Sin moverte del sillón. Grupo Champagne. Muchas gracias. Grabado en directo en el Real Teatro de las Cortes el pasado mes de noviembre de 2010. allestaban y con este disco que publicaron en el pasado 2011 un eh, un disco editado, bueno, pues son eh, en DVD para repasar sus mejores canciones en acústico y en directo. allí grabado en su ciudad natal. Bueno, pues vamos con eh, ahora un eh, single que nos hemos traído por aquí en vinilo ya de hace algunos meses, el de Capitán Sunrise, ese titulado El chico más guapo de la galaxia en vinilo de color rojo. Vamos a hacerlo girar ya en nuestro tocadiscos. ¡Talalalala! Hoy pienso en que estarás atiendo qué lugares habrás visto en tu viaje a la costa este en mi bola de cristal la uh, no parezca nunca haya tu identidad ni castesian a la vegan por el atlántico oriental el verano fue un viaje con tu Tengo esperando y solo dura un instante Tengo tantas cosas que uh Me gustaría saber qué tal la universidad De qué color son tus nuevas gafas de sol La -na la -na la la la la He el disco que que Que que te te mandado Creo gustará uh, uh, uh, uh. Tiene un sonido que me me a bailar Y me recuerda aquella noche de de San Juan en la que no parábamos பார Que yo спине nos de soul con tamban Capitos odia en el que fui feliz Solo de pensarlo no puedo parar Capitán Sunrise ahí están sonando con este vinilo. Vamos a escuchar otro otro single eh, también de Elephant Records porque es una colección eh, que bueno, pues eh, ha sacado esta compañía madrileña, así que después de escuchar a Capitán Sunrise, vamos con Cocolosca, con un vinilo transparente también en 7 pulgadas de estos pequeñitos. Vamos con mi chica preferida. El duo formado por Amaya y Javi, Cocoska. Eres mi chica preferida, eres mi chica preferida, por tus labios secos por estrellas. preferida preferida eres mi chica preferida. por tus pecas que al sol se duplica फिर मोर एक और उसको चाहिए या नहीं osca se llama esta banda un single de 7 pulgadas también publicado para la compañía Elephant Records igual que el de Captain Sunrise ya sabes que está en discográfica pues últimamente ha sacado alguna que otra colección de esta de vinilo, los pequeñitos en colores muy muy recomendables siempre. Bueno, pues ahí estaba una buena muestra de uno de sus últimos lanzamientos. Bueno, de un par de los últimos. Y vamos a escuchar ahora a Bernardo Bonezzi con su disco La esencia de la ciencia. Bernardo pues ya triunfaba en los 80 cuando era muy muy joven con Los Zombies en solitario. También tiene canciones en solitario como esta titulada como un espejo de este disco, que ya te ha anunciado. Con él te dejo, Bernardo Bonesi. ஜோ sonando con su reciente disco. De nuevo, hoy en el programa vamos con alguien que también estaba ya pues en la década de los 80 dando guerra por ahí. Vamos a escuchar a Lula, que es el proyecto actual de Patricia entre paréntesis ex Romeo. Vamos con Universos Paralelos con este tema de su nuevo proyecto Lula, ya desde hace algunos añitos. Desde Castellón, Lula. sonando con la fantástica Patricia al frente, ya te digo hace años eh, pues también con aquel proyecto Los Romeo, que tanto nos gusta por aquí. Eh su nuevo grupo pues Estelula y Universos Paralelos, una de las canciones de su un disco publicado hace unas semanitas. Seguimos con más novedades, vamos con tremenda trementina desde Pamplona, esto sonaba hace un par de semanas por aquí y hoy volvemos a recuperar su disco, por supuesto, vamos con ellos. Bye. ahí ahí está tremenda trementina sonando con este disco nuevo. Y vamos con más voces eh, femeninas. Vamos con eh, con Papá Topo y su nuevo single, bueno, su nuevo mini LP de 10 pulgadas, un poquito más grande. Así que un single de estos pequeñitos vamos a escucharlos con un tema del que además existe un videoclip que hace bien poquito poníamos ahí en nuestro Facebook. Si no nos sigues aún, bueno, yo te invito a que lo hagas en www.facebook.com barra Toxicosmos. Así que vamos con ellos, con Papatopo y este, este LP titulado Rotación y Traslación. Como te digo ahí en nuestro Facebook está el el videoclip de este tema, nada, hace unas semanitas que lo poníamos. ப்ளிக A todas las compuertas sale el campo estelar De allí fuera del vacío Orión, los meteoritos, los cometas Los planetas, las estrellas, la chatarra Las galaxias, la mayor de las desgracias alcalde சிணிக்கி பப்படின் அவருத்தோட நின்ற Si se abre este este mini LP de 10 pulgadas con este tema en un momento en vinilo lo puedes conseguir eh, papá Topos sus nuevas canciones Y vamos a escuchar ahora unos murcianos que también nos han sorprendido y muy gratamente hace bien poquito en este mismo año, en el 2012. Ellos son Barry Brava, tienen canciones realmente fantásticas y van a estar presentándolas en directo en el Low Cost Festival, por ejemplo, de Benidorm. Allí estarán junto a un montón de grupos como Placebo, Sway, Los Too Many DJs, Kasabian, Fanfarlo, Citizens, The Sounds, The Weep, Betusta Morla, La Casa Azul, la los que escuchábamos antes, We Are Standard, el Columbia asesino, The Right Ons, Vigo, eh, en fin un montón de grupos eh, y artistas diversos que estarán allí en el Low Cost Festival de Benidorm entre el 27 y 29 de julio de este mismo año, claro, dentro de nada. Y es que cuando comenzábamos el programa yo te hablaba del Nocturama y del Faraday Festival, eventos que se celebraban este fin de semana, pero por supuesto ya pensamos en los que están por llegar en este próximo mes de julio y agosto. Bueno, pues el Low Cost es uno, por supuesto, de los que hay que tener muy, muy en cuenta. Y entre ellos, pues ahí en directo, a los que ya te he presentado a Barrio, que விம Gotec sin dirección aquella noche hacía calor ese segundo nos congeló después de tres se nos notó disimulé pero ya Así de ochenteros suenan Barry Brava con su disco de más de 11 temas, entre ellos este Calor el que hemos escuchado ellos desde Murcia. Pues estarán ahí en Benidorm en el festival Low Cost, ya sabes, entre los 27 y 29 de julio del 2012, el festival, por supuesto, recomendado desde aquí. Allí también va a estar actuando, por ejemplo, Guia Standard, a los que vamos a recuperar ya con una canción muy veraniega titulada Summer. Esto sonaba por aquí pues a finales del pasado 2011 ¿eh? Hoy hemos vuelto a traernos este mini CD de 5 canciones de We Are Standard ¡Vamos! estándar que forman parte del cartel de la próxima edición del Bennidorm Low Cost Festival. Si quieres más información eh, la encontrarás en su web www.lowcostfestival. punto es, desde el 27 al 29 de julio, ya sabes, a final de mes, eh, pues en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm allí un montón de bandas como las que te he nombrado, entre ellas pues los que hemos escuchado a Barry Brava y We Are Standard, y es que hoy estamos con un programa pues en el que los grupos nacionales están siendo los protagonistas y así vamos a continuar ya en los poquitos minutos que nos quedan para despedirnos. Bueno, pues We Are Standard también van a estar actuando en el Palm Fest a finales finales de julio, bueno, el mismo fin de semana, precisamente, del Benidorm Low Cost Festival. En el Palm Fest, ahí estarán We Are Standard también y eh, Bigot, que también forma parte del Low Cost y del Palm Fest. Nada, se van a tener que, que recorrer un montón de kilómetros ese fin de semana para atender tantos y tantos eventos. Pues nada, vamos con Bigot y su último trabajo de Orinal, Soundtrack. You're the one for me, bad news, you're the one for everybody. So cheap, come lay on it, cool prince singing at the mini garden. She buy a new kalasnikov and went for living sun remote. fuck with you, let's go, have a little shine in our toes, she moved, hips like boogaboo, cuckoo, everybody's looking at you, I met a girl like you before, they spend the night and they cry, eso luego Birrot eh, con este disco de original soundtrack en este 2012 está que se sale tocando en un montón de sitios, en el festival murciano SOS 4.8 lo pudimos ver en directo y ya sabes que también va a estar en el Low Cost Festival de Benidorm a finales del mes de julio y ese mismo fin de semana en el Palm Fest en Los Hpitalet del Infant en la Costa Dorada de Tarragona, festival que nosotros no pensamos perdernos porque además formamos parte del cartel, allí nos iremos con nuestra maleta de discos bajo el brazo. Eh, a principios del de programa ya te decía yo que teníamos un par de festivales por ahí confirmados con nuestra faceta de DJs estaremos en el festival de Benny Kasim la noche del sábado en la Silent Disco y luego pues a finales de julio estaremos ahí en el Palm Fest, en el Hospitalet del Infant con un montón de bandas actuando además de Bigot, pues The Wedding Present We Have Ban, Russian Red We Are Standard, Klaus Ankinsky Litoral, Pegasus, Cápsula, The Last Dundies The Suicide Of West Stern Culture, Albert Jordà, doble pletina, de Marsipán Man, Yal, Espalda Maceta, Crusenka, de Freefall Band, en fin, un montón de de grupos, eh, también las Ruinas, Islandia Nunca Quema y DJs eh como Madrazo, Mar Barceló, Oneer, eh la gente del 8 y medio o nosotros entre muchos otros. Bueno, si quieres más información en la web la encontrarás del propio festival, como te digo, cada vez que te anuncio algo por ahí, bueno, pues www.palmfest. es un festival que claro, nosotros te recomendamos fervientemente desde aquí y si te vas a acercar, bueno, pues por allí nos veremos. Como te digo, una de las noches estaremos en uno de los escenarios allí poniendo nuestras canciones favoritas y haciéndote bailar en el Palm Fest. Y después de escuchar a vivo, vamos con otra artista que allí va a estar y que también tiene disco reciente de finales del pasado año del 2011, pero que por supuesto sigue estando de actualidad, ella es Lourdes, más conocida como Russian Reaz. estarán en directo con este disco Fuerteventura en el Palm Fest allí en el Hospitalet del Infant entre el 26 y el 28 de julio en Tarragona. No nos la pensamos perder, claro que no, y si te animas a venir, pues que sepas que allí podremos bailar juntos porque estaremos pinchando también. Bueno, pues estamos ya casi, casi llegando al final del programa. Este abrigo que tú me decías Y los últimos minutos eh, los eh, dedicamos a la música de Everybody's and His Tragedies. Extrañamente ligero, mis cosas darán alegría. Un griego pero residente en Barcelona y en la banda, bueno, pues hay un montón de grupos españoles, claro. Con este tema en castellano, este verano, así se titula... Las plantas sin confesar Pues nos despedimos La semana que viene volvemos puntuales Aquí en Toxicosmos Si nos quieres encontrar en internet Ya sabes que ahí estamos En nuestra web en www.toxicosmos.com Un placer haber pasado estas dos horas contigo ¡Vamos! En breve nos volveremos a escuchar lo dicho en 7 días. Hasta entonces que seas feliz. Adiós. Última fotografía para llevar con Haya parecido, cambiado பார திருஷ்ட